con San a Café Li Uferro yo de J. Hoy tenemos un especial de de un video que circula en redes en el canal gra del canal Gravity. Es un canal en donde muestra información de interés eh por medio de de animaciones. Es un canal de Big Scan. Eh el video que vamos a ver que les voy a dejar por acá. Eh, es un video en como se relacionan artistas musicales más vendidos de todos los tiempos utilizando las siguientes proporciones: ventas totales, ventas del álbum original, ventas de los singles y los singles digitales, o sea, el streaming. En eh, nosotros escucharemos obviamente los el rock, el rock no ha muerto y eh, no creo que, que, que vaya a morir. Se transforma de pronto, pero igual no va a morir. Eh, arrancamos es en la posición número 99 desde Inglaterra o si Osborne con 53 millones. La canción más popular de Spotify Crazy Train del álbum Blizzard of Oz es el primer álbum de 1980 después de de que sale Black Sabbath el álbum Blizzard of Od th de el sello Jet Records. Escuchalemos de este álbum la canción No Bones Moves. No vamos a escuchar la canción más popular de Spotify, no, no vamos a escuchar otras canciones que estén dentro del mismo álbum. Ese álbum eh donde está la canción más vendida. Eh en el puesto 96 desde Canada Nickelback con 57 millones y en el puesto 395 la canción 3 desde Canada también Alanis Morissette con 58 millones la canción más escuchada de Nickelback es How You Remind Me y de de la de Alanis es Ironic Hayy remembering es la Lucaya en el álbum Silver Saiyah. Es el tercer álbum del 2001 bajo el sello Rod Runner. Escucharemos la canción Hollywood de ese álbum de de Alanis Morissette, ya que Little Pill es el álbum en donde está la canción Avion. Es el tercer álbum también de 1995 con Maverick Records. Escucharemos la canción Mary Jane en el puesto 69 de de el ranking de Gravity eh está desde Estados Unidos Crosby Still Nash and Young con 63 millones en ventas. La canción más popular de Spotify la más escuchada es Our House, Nuestra Casa, de el álbum Dandelion. Es el segundo álbum y el primer álbum con Neil Young esto está grabado en 1970 bajo el sello Atlantic Records De Deja Vu escucharemos la canción Carry On para completar 5 canciones con el puesto 87 en el ranking del video de Gravity desde Estados Unidos también Myth Loat con 65 millones en ventas I do anything for love but I want to die dudat. Esa es la canción más escuchada, más popular de Spotify. Eh recordemos que que el video de esta canción es donde está como la bella y la bestia y al final sale en una Hardy Salbando a la bella. Hay que verlo. Vayan y vean el el el video. Este video se encuentra alojado en el álbum Bad Out of Hell 2, Back into Hell. El Bad Out of Hell 1 se grabó previamente un varios años antes, no es que salió y al otro año salió, no, son como 8 años para que siquiera el álbum es el segundo álbum eh lanzado en 1995 bajo el sello Creation Records. Eh de este de de de este álbum escucharemos la canción Rock and Roll During Storms Through the Midslow. Entonces escucharemos Cinco canciones, Ozzy Osbourne, Nickelback, Alanis Morrissette, Crosby, Stills, Nash Jones y Mith Loa. Las canciones, No Bones Movies de Ozzy Osbourne, la canción Hollywood de Nickelback, Mary Jane de Alanis Morrissette, Carry On de Crosby, Stills, Nash Jones y por último para completar cinco canciones, Rock and Roll Dreams de Mith Loa. Esto es, Philly Busterro el espacio en donde escucho música y les comparto datos. Así que escuchen música la canción. Eh recuerden que esto está grabado y queda el audio para descargar, descargar gratuitamente y llevarlo para cuando lo puedas escuchar donde quieras, si vas pela finca, si vas al avión, eh donde quiera. Escuchamos música y compartimos algo. Saludos, déme todo un trago porque es mejor escuchar música con amigos y tragos To keep me here too long Not like the last time I stood in line Just enough To keep me bouncing on the wall Women work like you said seguimos a Kevin Phillips Terror. Teníamos las canciones No Bonus Movie, Hollywood, Mary Jane, Kerreon y Rock and Roll Dream. Esos son eh canciones que se desprenden de los álbumes de cada uno de los artistas que aparecen en la lista de el video Gravity en donde tienen los 100 artistas musicales más vendidos de todos los tiempos. Escuchamos las canciones de Ozzy Osbourne, de Nickelback, Alanis Morissette, Crosby, Stills, Nash Ann Young y Miley Cyrus. Estamos en el puesto 77. No mentiras. Estamos en el puesto 87. Y pasamos al en un ranking al puesto 85 desde Inglaterra Oasis con 66 millones en ventas Wonderwall la canción más escuchada en Spotify del álbum What's the Story Morning Glory es el segundo álbum de los hermanos Gallagher lanzado en 1995 bajo el sello Creation Records De ese algún escucharemos la canción Morning Glory de Oasis. Ya llevamos 30 minutos de esta hora y vamos a ver hasta dónde nos deja esa hora de música. Recordemos que este contenido es totalmente descargable en eh, pero lo no va aconsejamos que que escuchen, o sea, esto es o sea, la calidad de este material es muy caja calidad, si quieren escuchar eh los detalles, esas cosas, eh quieren compren, compren el disco, escúchenlo en su plataforma preferida que tiene mejor calidad. En Philipsster solo queremos escuchar música y que compartan y que si sí, es casualidad lo quieren descargar y escucharlo más tarde en las horas de la noche cuando se vayan a acostar, cuando estén trabajando, cuando quieran, es totalmente descargable. Entonces, quedamos en Morning Glory de Oasis, del álbum What's the Story Morning Glory, ese ritual de la banda. Life. Seguimos acá en Philly Buster Rock, escuchábamos la canción Morning Glory y Lord Is Me, Morning Glory de Oasis y Lord Is Me, Is Mine, no, Lord Is Mine, de Supertrump. ¿Por qué escuchábamos la canción de Supertrump? Porque está en el puesto 81, Supertrump es de Inglaterra, con 72 millones en ventas, según el ranking de el canal del video del canal Gravity. Ese es un video en donde eh muestran a los 100 artistas musicales más vendidos y en el puesto 81 se encuentra Supertram. Escuchamos la canción Lol is mine porque eh está en el sexto álbum de 1979 donde está la canción más escuchada de Spotify que se llama Breakfast in America. Breakfast in America está alojada en el álbum homónimo de Breakfast in America. Escuchamos ya pasamos los 40 minutos, ya nos acercamos. En el C video en el ranking En el puesto 77 desde Francia llega Johnny Halliday, está ahí con 76 millones en ventas. La canción más escuchada en, en Spotify es Le Penitencière, no sé, francés es mío no, Le Penitencière, es como la penitenciaría. No sé. Eh está alojado en el séptimo álbum, eh no sé, se llama Let's Rock Let's Be Terrible de 1964, eh grabado en Philips Records. Philips de los bombiditos. En eh la canción que escucharemos de este álbum, el número 7 es Get Liberate. 73 veremos. Seguidamente, eh en el puesto 73 del de ranking del video de Gravity encontraremos la agrupación Black Sabbath de Inglaterra con 79 millones en ventas. La canción más famosa, más popular es Paranoid del mismo álbum Este álbum es el segundo de 1970 bajo los sellos Vertigo y Warner. ¿Por qué dos? Porque en England en Inglaterra eh no lo vendía Warner no no tenía los derechos. Entonces, Vertigo en Inglaterra y Warner Records para el resto del mundo escucharemos la canción hand of doom canción habla sobre las adicciones como, como profesando lo que pasaría después de varios años con el señor ocio y yo de black sábado escuchamos la canción hand of doom y de johnny halliday halliday gt reveray esto es Fili us Cerro el espacio donde escucho música con ustedes y ustedes conmigo y así sucesivamente en sentido contrario. Tu reviendras. où nous avons été les jolis plages de l'été le petit jardin le petit café tu reviendras Tant que je vivrai Sí, señor, acabamos esta hora, nos quedan ya acabamos la hora. Son los 56 minutos. Teníamos las últimas canciones, quedamos en el puesto de el ranking con Black Sabbath en el puesto 73 del ranking. Esto fue una hora de rock con DJ acá en Felipe Usterro. Seguiremos la otra hora eh próximamente o ya. Tan seguido. Nos vemos. Eh la única forma de de de apoyar este contenido es suscribirse en la página de Facebook Filibusterro. Es una moradita ahí, ahí ahí encontrar cositas. Muchas gracias, nos vemos en otra ocasión.